Bienvenidos a mi primer programa de Sudamérica Extremo. Mi nombre es José p i s a c o Los invito a acompañarme en este primer programa en donde vamos a ahondar un poco sobre los orígenes del metal extremo sudamericano. Y no puedo empezar sin antes darle las gracias a mi amigo Juan Manuel Pons y a Roberto Arteaga de Sedan Rock Radio Venezuela. Y les agradezco por brindarme un espacio dentro de su programa. El metal extremo surge en Sudamérica luego de las dictaduras. En el año 1985, en Brasil, surge una de las bandas que va a ser una de las grandes representantes y de las grandes influencias para el black metal mundial. y h a b l o nada más y nada menos que de la banda Sarcófago, que de su primer álbum, Imri, del año 1985, logran captar la atención del público mundial. Resulta que en sus portadas. Eh, Llaman mucho la atención debido a que sus integrantes tenían las caras pintadas, sus caras pintadas. Increíble, ¿verdad? Y continúan s a r c ó f a g o avanzando con toda su música para el mundo entero. Y es así que graban su segundo EP de nombre The Louds of Scores, considerado para Sudamérica y para el mundo entero como una pieza、eh, imperdible, debido a que su baterista, de nombre. Eugenio d i e z s o n realizaba técnicas de black beat que nunca se habían hecho antes, por lo menos a nivel sudamericano. Sarcófago continúa avanzando con su formación de Wagner Antichrist Lamoner en guitarra y voz, Gerald Ingus Minelli y Eugenio d i e z s o n en batería y logran captar la atención del mundo entero. Este disco de l o u s Oz Scorch. Es muy, muy también、eh, interesante para lo que es、eh, la movida mundial, porque en la portada del álbum resulta que tienen como una pintura de una chica que está muerta. Y esa, esa es una historia que cuentan adentro de, de su disco de l o s d o s c o r e s porque resulta que esa, esa chica en Brasil había sido、eh, violada y asesinada por, por un tipo que. Lamentablemente realizó ese, ese tipo de prácticas, y era eso una de las cosas que s a r c ó f a g o emanaba en sus letras. Escribían, hablaban sobre cosas sumamente、eh, que pinchaban en la sociedad, y a través de sus líricas、eh, lograron captar un poco la atención de, del público mundial. Bueno, de ese disco de Laus of Scorch le vamos a compartir un temita ahora, que justamente es el homónimo y se llama The Laus of Scorch. s a r c o j o con su s temazo s de lausus sports y bueno así como brasil con su gran exponente dentro de lo que fue el metal extremo norteamericano en argentina también surgen muchas bandas de metal y una de ellas es la banda vibrión que surgen allá por el año 1989 con luis guarda m a q u n a Jonas Anders en batería y Matías Menéndez en el bajo, ellos ejecutan un death metal sumamente violento y bastante t é n i c o medio entrecortadito para aquella época. Y la verdad, que m a r c a f u n puntapié increíble para lo que es la movida extrema argentina. Y bueno, lo vamos a dejar con un tema de su álbum, DCs. Con su tema de Metamorfosis. Estábamos escuchando un poco de Vibrión con su brutal、eh, banda de Death Metal, y nos vamos de Argentina directo hacia Chile. Y ahí le vamos a contar un poco sobre una banda que, junto a Sarcófago, se s peleaban sanamente hablando por lo que fue y cuál de las dos、eh, creó o, o, o tenía el puntapié de la movida de Metal e x t r e m o Sudamericana. Y hablo nada más y nada menos que de Pentagram, tremenda banda formada en Santiago de Chile en el año 1985 y cuyos miembros eran Anton Behemoth, r a s i n g e r Juan Pablo Azazel Uribe, Dan Vigil y Juan Pablo Donoso. Pentagram era una banda chilena de thrash death metal y formó parte de lo que se llamó la primera ola de metal extremo en la media de los 80-90. siendo considerado una gran i n f e r e n c i a para grandes géneros dentro del black metal y dentro del d e a t h metal a nivel internacional. Y bueno, ahora le vamos a compartir un tema de la banda Pentagram, espero que se haya sobrado, y el nombre del tema es Evil i n c a r n a t e you、okay. Not n you g u a r d it, i t s a law, may d it suffer i n g all the world, beyond imagination. Y así pasaba Pentagram, tremenda bandaza chilena que hasta el día de hoy, según la información que me llega a mis orejas, siguen haciendo eventos. Y desde Chile nos vamos directamente hacia Colombia, tierras cafeteras, y de allí le vamos a presentar una banda que la verdad es que marcó mi adolescencia. una banda que trabajaron muy bien el tema del metal desde el año 1988 formados en medellín hablo nada más y nada menos de masacre t r e s l i n d a banda realmente、eh, bueno en su momento estaban formados por alex ojendo en voz mauricio montoya batería finado el nombre、eh, antonio guerrero guitarra jorge lodoño primera guitarra y álvaro álvarez Bueno, es una banda que realmente ejecuta un death metal muy agresivo, que lograron un excelente sonido y que captaron lo que fue la atención de, de, del mercado internacional、eh, por sus letras, el cual hablaba de mucha violencia, la violencia que se vivía en aquella época en, en Medellín, lo, el, el problema con la corrupción, el tráfico de drogas, el narcoterrorismo. y las muertes habituales que, que, que, que, rodean, que rodeaban a, a, a, los, a los habitantes、eh, colombianos la verdad que tiene un sonido muy fuerte para lo que es el, el, el tema del, del, del metal y, y pronto pronto consiguen un, un contrato con un peso discográfico del exterior poniendo en lo más alto el nivel del death metal sudamericano Bueno, a, a,、eh, le vamos a dejar un tema para que escuchen de la banda eh, Masacre. Eh, y, dicho tema eh, salió e n su disco Puntal Aggression. Y、eh, así le dejamos el tema Reality Dead. Pasada Masacre con su tremendo death metal, y bueno, nos vamos directamente para Asunción del Paraguay, y allí en el año 1992 se forma una banda genial de glad metal llamada Sound, integrado por Lord Narrax, batería, s e t i a guitarra y voz, y Cinemith, voz y teclado. La banda r e a l i z a d a para el tema de Sudamérica un metal con pasajes armoniosos y climáticos con arreglos de teclado s con un sonido muy particular y muy y influenciado por grandes bandas europeas de dark metal. Su propuesta musical emergió con、eh, día, una, una muy buena aceptación una escalada brutal en la época de los 90 ya que desde el inicio la banda buscó un sonido propio que la diferenciaba con muchas bandas del género de aquella época para mí lo personal es una de las bandas más representativas del género de black metal de sudamérica bueno desde allí vamos a compartir del disco s a b a d o y justamente el tema l a b y r i n t h o f rembrandt Allí pasaba entonces la banda Sabahot, tremenda banda de black atmosférico、eh, de Asunción. Y desde Paraguay, nos vamos directamente a, a Ecuador con una banda muy poco conocida, bastante andrada, ya formada por el año 1991. y Hablo de la banda Necrofobia, una banda de Dead Gore que realmente、eh, maneja un sonido y unas composiciones muy aplastantes. muy aplastante s、eh, están integrados por raúl vaca en bajo y voz cristian h oña en guitarra y johnny calva c en batería por lo que tengo información la banda aún está、eh, presente viva <ríe> siguen tocando y bueno encontré un temita que se lo quería compartir、eh, es una banda muy buena que se la recomiendo a todos ustedes y el que sacaron un take、eh, Arreglar o n un poco el sonido y de allí le vamos a compartir el tema、eh, omnipotente. u Necrofobia a banda con su dead gore、eh, impecable, impecable, es algo que me agrada mucho su sonido, su composición. Y bueno, pasamos de s De e c u a d o r nos vamos hasta Bolivia, una banda que ya está disuelta, una banda formada ya por el año 1999. Hablo nada más,、eh, nada menos que de la banda bestial Holocaust. En su disco Temp of the n a t i o n s vamos a compartir un tema que se llama Witches Sacrifice. Sus actuales,、eh, perdón, los músicos con los que se formó la banda fueron、eh, Satanael, Voz y Guitarra, v i c t o r a s a t o t Bajo y Morbid Jesus Batería. Bueno, ahora sí, vamos con el tema Witches Sacrifice. f o r the right, f o m the right, you set h e forward, which you go I'm no, you, just a r i u e d me not building back, you r e s t a g e for your dis- e s t n can't y a ride Alright. A continuación, le vamos a presentar una banda de Venezuela que marcó los orígenes del Death Metal de Caracas. Estamos hablando, nada más y nada menos, de la banda Kruger, que、pues、se formaron allá por el año 1990 con Carlos Sánchez en la voz líder, Caetano g i a n u z z i en guitarra líder y coro, s Alexis Matthews en guitarra líder. Ramis, t r a g l e a Pico en bajo coro y William Salvatierra en batería.、Eh, la banda en el año 1991 edita un demo llamado Espíritu de Orgasmo, buen, buen, buen, tema, buen título para el comienzo de, de, de su demo, ¿verdad? Hacen un poco de broma también aquí en el programa. Y, y después este, continúan avanzando y la banda,、eh, por lo que... Hoy por hoy está disuelta, pero le vamos a compartir un temita de su tape、eh, llamada l u p u s Y el disco, el tema es el homónimo de l u p u s de la banda Kruger de Venezuela. I just guess I will be on. Dejamos lo que son las tierras petroleras de Venezuela y nos vamos directamente hacia Perú, nada más y nada menos con la banda Aves. Tremenda banda, una banda que realmente tiene una trayectoria de varios discos y que fue muy reconocida por, por tanto por un montón de bandas de Sudamérica y por bandas europeas.、Eh, realmente este, han hecho un trabajo fenomenal, tienen m u c h o d i s c o Este, para ofrecerle a todos ustedes, la banda se forma en Lima en el año 1986 y bueno, han sacado muchos, muchos discos. En el año 1993, por ejemplo, sacaron、eh, un álbum, su primer álbum, se llamó Aquelarre,、eh, y luego la banda se, se disuelve y se rearma en el año 1998, y después también、eh, sacaron otro disco en el año 2014. Eh, y de aquí de esta banda a d e s le vamos a dejar de, de su disco Damnation from the Past el tema se llama Sodo and Color Y、bueno, vamos llegando al final del día de hoy. Recién estábamos escuchando a Aves, tremenda banda de Perú. Y bueno, a, vamos a terminar el programa de hoy con, con una banda de, de, de mi tierra natal, Uruguay. Una banda formada ya por el año 1990 en Montevideo, Uruguay.、Eh, hablo de la banda Morbid b l o o t una banda de Trash Dead.、Eh, para mí, que tuve el, el honor de poder. Verlos en vivo para mí es, es como que la banda pionera del de, de, de, de metal uruguayo, y es uno de los motivos realmente porque, por los cuales yo quiero tener este programa. Que tal vez tenga algunos errores o algunas imperfecciones, y que todos ustedes puedan realizar sus aportes para corregirme si me, me he equivocado en algún dato. Pero sobre todas las cosas, quería demostrarle a, a, a, a toda Sudamérica. Que a c á en Uruguay también se hace metal y metal del bueno, porque todo el mundo me pregunta: Che, ¿y Uruguay existen bandas? Sí, existen bandas, existen muy buenas bandas, y por suerte he tenido el placer de poder estar desde prácticamente lo que es el origen de la formación del metal extremo en Uruguay, y es uno de los motivos por el cual quiero、eh, llevar adelante este programa, también mostrando las enormes bandas que hay. Con un gran potencial acá en todo Sudamérica. Y, y bueno, espero que les haya gustado el programa a todos ustedes. Vamos a contar un poquito sobre la formación de la banda Mollywood allá por los años 90.、Eh, Estaba compuesta por Carlos Garrido en la guitarra, Ramiro Bosch en baterías, el Jack en la guitarra y el maestro de Juan n a s t i m a n c i l l a bajo y voz. Así que bueno, ahora vamos a dejar con un tema de un copilado. Y el tema se llama Impulse of Death. Sudamérica extremo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, un fuerte abrazo